Seguimos agarrados de la mano del King. Ya tu vuelta atrás, ya no mires pa' atrás. Que adelante hay un futuro que hay que retomar. Lo pasado es pasado, ya nunca volverá. Tristeza y sufrimiento se quedaron.